De la mañana, 37 minutos. ¿Te ha llegado la boleta, María Eugenia Valdiuter? Me ha llegado, me ha llegado. Todavía está, como te contaba, fuera de aire, atravesada por una leyenda que dice que cuento con el subsidio del Estado Nacional. Pero entiendo que hay otros usuarios que no han recibido esta leyenda, sino que directamente el número grande y fuerte hay en, la, en la cabecera de la factura. No es menor, ¿no? En la tarifa de luz han decidido, al menos en EDESUR, cambiar el diseño gráfico de la tarjeta, de la boleta que te llega para mostrarte un número gigante. Diciéndote sí, es tarifazo y te lo pongo en la cara para que lo veas en grande. Sí, todavía tampoco,、eh, lo que no me ha llegado es la tarifa del gas.、Uh -huh. ¿no? este, todavía esto, esta sorpresa no la he recibido. Entendemos que las empresas no deberían enviarnos las facturas, así lo dispusieron dos fallos de la Justicia Federal que indican que las empresas. No deberían facturar con las, los cuadros tarifarios actuales, es decir, con los cuadros aumentados, sino que deberían retrotraerse a los anteriores y que en caso de que lo hayan hecho, deberían darnos una nota de crédito、Ajá. para reintegrarnos o tener a cuenta el dinero pagado en caso de las personas que hayan pagado la factura de la luz. Mientras tanto, el miedo, por supuesto, porque te llega la boleta y más allá de lo que diga Defensa a l Consumidor, más allá de lo que diga un fallo y que nos llamen en algunos casos a no pagar alguna de las cuentas. Y esperar algún tipo de veredicto definitivo con respecto al impuestazo, el gran problema ahí es el temor que a uno lo corre de que le corten una necesidad básica. ¿no? Entonces, ante ese temor, lo primero que hace uno, si tengo la plata, es tratar de ir a pagar. ¿no? Tenemos entendido que asociaciones de consumidores han iniciado este, un proceso legal también para intimar a los entes reguladores a que justamente no emitan las facturas y tampoco, por ejemplo, hagan cortes de luz por falta de pago, debido a que en algunos municipios. No se ha apagado la luz justamente por estos fallos en favor de los usuarios. Mencionábamos entonces el fallo de la Justicia Federal de La Plata, que está frenando por el momento el impuestazo al gas, y también el de los tribunales de San Martín, que es por la luz. Para saber bien qué tenemos que hacer y qué no, estamos en comunicación con Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo de La Plata. Luis, ¿qué tal aquí, María Eugenia y Diego? Te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Luis, la primera pregunta es básica y tiene que ver con cómo se organiza la gente ante el impuestazo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pagamos la luz? ¿Pagamos el gas? ¿O podemos esperar? Bueno, hoy la tarifa de gas está anulada por la Cámara Federal de La Plata, de modo que este, no, no hay que pagarla. Las, las empresas distribuidoras, tengo entendido que no están emitiendo las facturas、eh, correspondientes. Y, y bueno, habrá que esperar allí. Eh, alguna decisión que se resuelva a recurso extraordinario que está presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En,、eh, en de modo de que no, no es obligatorio pagarlo, no, no, no hay que pagar ningún aumento en, en, en la tarifa de gas.、Eh, y con la tarifa eléctrica, si bien no está anulada, está suspendida、eh, por el, no solo por el fallo de la jueza m a r t i n Afons de, de San Martín, sino también por el. La, una decisión cautelar que adoptó la Cámara Federal de La Plata a l mismo día que anuló el aumento del gas, donde suspendió este, por tres meses、eh, la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires,、eh, para toda la provincia de Buenos Aires,、eh, además de mi decisión, eh, que, eh, donde anulé también、eh, la tarifa eléctrica、eh, y, y está actualmente、eh, mi decisión、eh, suspendida por la Cámara de La Plata. La Cámara Contenciosa Administrativa. Entonces, este, hay diferentes este, decisiones judiciales que, que suspendieron la tarifa eléctrica, de modo que tampoco es obligatorio pagarla. Doctor Arias,、eh, finalmente el gobierno,、eh, en el día entre ayer y hoy, terminó confirmando que van a convocar a audiencias informativas. Tengo entendido que no son vinculantes, pero de todos modos nos gustaría clarificar esto con usted y preguntarle si tiene algún alcance sobre decisiones posteriores que pueda llegar a tomar la Corte cuando se expida sobre el tema. Bueno, habría que ver.、Eh... Las audiencias,、eh, que, que el Poder Ejecutivo se decida a dar información, es un avance,、eh, porque justamente es lo que generó todo este problema eh, judicial. Eh, la falta de información.、Eh, yo digo que esto、eh, fue un gran error del gobierno, una gran ilegalidad, porque el derecho a la información está garantizado en la Constitución Nacional por el artículo 42 de los usuarios. Para los usuarios, pero también porque el servicio al ser público está alcanzado por el principio de publicidad de los actos de gobierno. Y en consecuencia, este, el, el Poder Ejecutivo debió haber dado toda la información desde un primer momento para saber por qué este, se aumentan las tarifas. Y esto no se hizo. Se dispuso eh, autoritariamente eh, un aumento sin、eh, informarle a la sociedad por qué este, se daba esa situación. Eh, de modo que no deja, no deja de ser un avance de corregir un error, pero、eh, no es suficiente. La Constitución señala que debe haber instancias de, de, de información, el derecho a la información y la participación del usuario. Eh, lógicamente, eh, esto requiere una audiencia pública, requiere un debate. Y la audiencia pública a debe ser con n u debe llevarse a cabo con una información previa. Eh, para, que la, para que los usuarios puedan ir a discutir con las empresas y, el está, y, y las autoridades gubernamentales en un pie de igualdad, este, porque si no, no es posible la participación sin la información previa.、Eh, de modo que esto es solamente uno de los aspectos. Una audiencia informativa sería a todas luces insuficiente, más hoy. Con este, todos los juzgados, dos cámaras federales y la mayoría de los juzgados federales del país que se han expedido en los distintos servicios públicos, este, estamos señalando la necesidad de una audiencia pública, no de una mera audiencia informativa.、Eh, de, de modo que el Poder Ejecutivo, con estas audiencias informativas, estaría quedando a mitad de camino. Uh -huh. Por un lado está el derecho a la información, que bien comentaba, y por otro la razonabilidad, teniendo en cuenta el momento social de la Argentina, cuáles son las condiciones laborales también en la Argentina, donde se calcula cerca de un 40% de trabajadores en negro o dentro de lo que a veces se llama la economía popular y demás. Entonces, esa beta también nos parece importante por parte de un gobierno a tener en cuenta a la hora de un tarifazo como el que han、eh, lanzado en el arranque de su gestión. ¿Esto tiene alguna pata en lo jurídico, digamos, la razonabilidad que tiene una definición de gobierno o es algo que se debate únicamente en un ámbito de tipo político?、Eh, no, no, no. Es, es un requisito judicial, es un requisito legal que tiene que cumplir toda tarifa、eh, de ser justas y razonables. Esto.、Eh, no. Eh, es una, una, digamos, un postulado indiscutido dentro del derecho.、Eh, pero bueno,、eh, hay, habrá, hay que definir esa razonabilidad. Justamente el debate judicial no se va a terminar con, con la audiencia pública. Queda debat por debatir y algunos、eh, tribunales ya lo vienen insinuando: la cuestión de la razonabilidad, de la proporcionalidad de estos aumentos de tarifas. Y respecto de un salario medio de un trabajador, es decir, ¿hasta qué punto se puede afectar un salario medio? ¿Hasta qué porcentaje es posible que se vea afectado a través de un aumento de tarifas、eh, sin que eso perjudique otros derechos,、eh, como por ejemplo alimentarse?、Eh, estamos hablando de derechos humanos básicos. Y, y por eso un salario no puede ocupar, un, un aumento de tarifas no puede,、eh, digamos,. Comprometer un 80% de un salario. Eh, esto eh, pondría en riesgo la, la salud, la vida de las personas.、Eh, porque o se quedarían, tendrían que optar entre elegir entre bienes esenciales,、eh, tener electricidad o calor en su casa, o bien este, alimentarse、eh, o llevar a los chicos a la escuela.、Eh, digamos, son todos este, derechos fundamentales, básicos. Que se van a ver comprometidos con, con, esta, con estos aumentos que viene proponiendo el Poder Ejecutivo. Recordemos que, por ejemplo, en materia de gas, este, el, el primer intento de aumento llegaba hasta un 1500%.、Eh, luego eso fue limitado a un 400%、eh, de, la, de, la, de la tarifa y luego un 400% de la factura.、Eh, entonces, para los usuarios residenciales. Doctor.、Eh, Y ya se había anunciado una audiencia pública para octubre con la intención de seguir aumentando. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Bueno, esto es un punto que se va a tener que definir judicialmente. Así como la Corte de la Nación en su momento estableció que más de un 33% de un impuesto resulta confiscatorio,、eh, aquí va a haber que establecer hasta qué punto se puede afectar、eh, un salario medio, qué porcentaje, sin que eso, reitero, afecte otros derechos. Porque además, hay, la gente tiene que pagar alquiler, hipotecas. Este, para acceder a la vivienda. En fin, estos son、eh, un núcleo de derechos fundamentales que,、eh, si de no cumplirse, estaríamos ya, se estaría ya comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado. Eh, le quería consultar lo siguiente, doctor Arias. El ministro a r a n g u r e n por un lado, dijo que estas audiencias informativas no son una obligación del gobierno porque no se trata de revisión integral del cuadro tarifario, sino que es una continuidad de contratos o convenios anteriores. Y por otra parte, el ministro de Justicia, Germán Garabano, Cuestionó algunos fallos en favor de los usuarios y dijo que había dictámenes que estaban mal hechos y que algunos tribunales buscaban gobernar y marcar la política energética del país. Me interesaba saber qué reflexión le merece también como autor de uno de esos fallos. Bueno, lo de Garabano es un clásico, es de manual, digamos, es una respuesta de manual. Este, siempre que uno dicta una decisión judicial. Que afecta a una medida de gobierno, dice: los jueces quieren gobernar. Y bueno, esto ya es, es un clásico, lo dicen todos los gobiernos nacionales, provinciales, comunales. Este, pero sí, los jueces somos parte de un poder del Estado, de, digamos, igual que el poder ejecutivo.、Eh, y estamos para eso, para,、eh, como un sistema de frenos y contrapesos. Y es saludable que haya tensiones、eh, entre el poder judicial y el, y el ejecutivo, lo anormal, lo. Lo disfuncional sería que todos obremos en, en, en sintonía. n o Pasaría como, como en otras épocas, con la mayoría automática de la corte. n o、eh, Entonces, esto, esto es、eh, realmente algo、eh, normal dentro del juego de las instituciones. A mí me tiene sin cuidado.、Eh, la política energética、eh, tiene límites. Los límites son las leyes y las constituciones. Esa es, ese es el, la senda por la cual debe transitar、eh, toda política de Estado. La razón política no puede estar encima la de la razón judicial. Eh, la, eh, digamos, eh, el, la justicia, el,、eh, la ley y la constitución son las líneas blancas y, y de la ruta de las cuales no puede salirse este, la actividad política. Y cuando se gana la banquina, bueno, está el poder judicial para corregir el rumbo. Eh, esto, esto funciona así, le guste o no le guste al ministro g a r a v a n o、eh, lo, lo lamentable es que él es el ministro de justicia, ¿no? Este, donde, que, que no debería existir ministerio de justicia porque siempre los ministros de justicia están para poner límites al poder judicial. Este, para eso tenemos un poder judicial, no, necesitaremos un, no necesitamos un ministerio de justicia.、Eh, tenemos un poder de justicia que es el poder judicial. Arias, ¿qué este, piensa cuando.? Este, Cuando、Pero este... resulta,、sí. resulta eh, preocupante que el ministro dé esas señales a,、eh, hacia, hacia los jueces, ¿no? Porque suena más como un apriete que, que como una reflexión de un funcionario que debería,、eh, que ha jurado por la Constitución y por las leyes. Le consultaba qué piensa cuando este gobierno responsabiliza al anterior por haber mantenido los subsidios en los servicios básicos y por ende haber ocultado de esta manera la crisis energética. Y por otro lado, también, qué hacer cuando comienzan a amenazar las empresas proveedoras de servicios con empezar a echar gente o decir que no van a poder pagar más las cuentas básicas del sostenimiento de su estructura, como ya lo ha hecho Edenor en el día de ayer. Bueno.、Eh... Y、con respecto al, a los subsidios a las tarifas, son políticas di diferentes, son políticas eh, eh, económicas eh, diametralmente opuestas.、Eh, la, el, el hecho de haber subsidiado las tarifas no es una, un error del gobierno, como me dijo la otra vez un periodista, el error del gobierno de haber subsidiado, no, no es una, es una política. A、eh, uno le puede gustar o no, pero es una política válida,、eh, que tiene que ver con la、eh, protección del trabajo. Y este, con la protección de, del, del sueldo del trabajador.、Eh, porque, digamos, el gobierno anterior, eh, eh, y la economía, durante el gobierno anterior, la economía creció por el consumo. Y el consumo se logra teniendo un salario. Si tenemos un salario afectado con un 80% con, lo, con las tarifas, obviamente la gente no va a consumir. Y si, la, y si no consume, la economía no se mueve. Pero además, toda la actividad. De la pequeña y la mediana empresa y, y de las fábricas recuperadas no hubiera sido posible si no es con tarifas subsidiadas. Usted fíjese lo que le pasa a, Cerámicas, a la excerámica Sanón, que es una fábrica recuperada. Este, facturaba 12 millones el año pasado, ahora factura 10. Este, y le llegaron 8 millones de, de gas, porque ellos cocinan el cerámico. Entonces, ¿cómo hace esa, esa empresa para subsistir? No puede subsistir jamás, tiene que cerrar la cortina hoy. Y, y si cierra la cortina, son trabajos, trabajadores que se quedan en la calle. No hay que olvidar que el 60, al menos el 60% de, del trabajo、eh, que se brinda a la población económicamente activa lo, lo ocupan la pequeña y la mediana industria. Entonces, esto es un, es un ataque contra, contra esta actividad、eh, que difícilmente pueda, pueda llegar a subsistir y van a quedar miles de trabajadores en la calle. Este, con las consecuencias y los riesgos que esto implica. Ya tenemos cerca de 180 mil trabajadores que han quedado en la calle desde、eh, la gestión de este gobierno. Entonces, este, esto resulta preocupante. Y, y bueno, respecto a lo demás,、eh, hay núcleos de derechos que no se pueden afectar.、Eh, es decir, cuando ese núcleo se empieza a afectar, hay que subsidiar, no queda otra. Este gobierno pre prefirió este, subsidiar la actividad. De, de privilegiar la actividad de, ciertas, de ciertos sectores como el campo, quitándole las retenciones o las mineras, este, que son recursos del Estado que se van,、eh, digamos, en detrimento de, de, de otros sectores como, como los usuarios de, de servicios públicos. Por supuesto que los recursos del Estado son escasos, pero esto lo ha provocado el propio gobierno a quitarle las retenciones al campo y a las mineras. Entonces, si esos recursos existieran, podrían volcarse perfectamente a pagar subsidios、eh, para que la gente no estuviera、no eh, no, que, que padecer los apremios que ahora、eh, tiene con, con el tema de las tarifas.、Eh, pero bueno, ahora sí, creo que las empresas van a empezar a, a presionar、eh, porque se sienten el aval del poder político y gran parte de los medios también. Eh, realizando cortes de servicios permanentes、eh, diciendo que no van a poder sostener su actividad. Y si las empresas no pueden sostener su actividad、eh, y los usuarios no pueden pagar las tarifas、eh, que se derivan de esa situación, irremediablemente el gobierno va a tener que subsidiar. Entonces, este, porque si no, la actividad no va a ser posible. Yo no creo que sea. Eh, obviamente, las empresas están exagerando la situación, ¿no? no estamos frente a una crisis energética. Ustedes fíjense que las empresas, tanto por ejemplo de Norte y de Sur, han tenido ganancias exorbitantes en los últimos tiempos y lo han tenido gracias al crecimiento del consumo de energía, porque el crecimiento del país este, durante la, la, los últimos años tuvo que ver,、eh, se, se reflejó un aumento del consumo de energía. Eh, eso no es una crisis, d e h e c h o no han estado en crisis por ese aumento、eh, en el consumo. Recién ahora, cuando hay un momento de recesión de la economía, plantean que están en crisis. Es, es poco creíble esa situación.、Eh, pero para discutir todo esto, justamente, es necesario que, que el gobierno de, haga las audiencias públicas y dé a conocer todos los números para poder debatirlo entre todos. Porque si no ocurre. Esto, ¿no? El gobierno dice una cosa, las empresas dicen otra,、eh, y, no, y no terminamos de conocer la realidad. Hay que poner los papeles sobre la mesa y poder discutirlos. Arias, ¿tiene alguna fecha a plazo la Corte para poder expedirse sobre este tema? Si la Corte quisiera, podría expedirse ahora mismo, mañana mismo, porque tiene la Corte para resolver el expediente、eh, de APSA. Eh, yo fallé en el año 2012、eh, anulando el aumento tarifario de APSA,、eh, aquel 180%, no sé si recuerdan,、eh, que, que quiso llevar a cabo sin audiencia pública.、Eh, igual, igual que lo que sucede ahora con los demás servicios.、Eh, y ese expediente esa, ese fallo fue revocado por la Cámara de los Contenciosos Administrativos de La Plata, fue a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que a su vez revocó el fallo de la Cámara y confirmó mi decisión. Y está con un recurso extraordinario en la Corte hace como dos años. O sea que si la Corte quisiera resolver la cuestión de las audiencias públicas, podría hacerlo ahora inmediatamente en ese expediente, sin necesidad de esperar、eh, que le llegue la cuestión del gas、eh, o de la tarifa eléctrica、eh, a sus estrados. Bien, Arias, repasando entonces: luz y gas, ¿en qué territorios sí, y en qué territorios no? Podemos este, pagar o esperar, guardar la factura y que haya un fallo definitivo. Miren, de acuerdo a los fallos judiciales que se dictaron, no hay que pagar ningún aumento ni de gas ni de luz en todo el territorio nacional.、Eh, es así de simple y terminante.、Eh, más allá de lo que digan las empresas, más allá de lo que diga el gobierno y algunos medios de comunicación. Hoy、sí. las tarifas no están vigentes para todo el país. Después podemos discutir si están notificadas, si no están notificadas este, las, en algunas empresas.、Eh, en fin, eso se podrá. Eh, ver en cada caso puntual, pero los fallos judiciales son terminantes en ese sentido. Y, y hoy este, no existe obligación de los usuarios de ir a pagar nada, este, ningún aumento, si no les llega la factura con el importe correspondiente al cuadro tarifario anterior. Y esto no puede, si, si no les llega la, la factura, no tiene obligación de ir hasta la empresa a buscarla, le tiene que llegar、eh, porque es la única forma. En que la empresa puede cobrar el servicio con las, con las facturas de acuerdo al, al cuadro tarifario anterior. Y、Bien. si eso no ocurre, tampoco pueden cortarle el servicio, tampoco deben, porque pueden, tampoco deberían cortarle el suministro de, de energía,、eh, porque esto estaba expresamente previsto en los fallos. Bien, si vienen los señores desde Sur o d e d e n o r depende de la zona, depende del barrio, podemos sacar el fallo suyo tranquilamente, entonces, para frenar en, la camionetita. En ese caso, el, el fallo de la jueza Martina. La de San Martín,、claro. Y el fallo de la Cámara Federal de La Plata. Muy bien. Y, y si pretenden este, cobrar o si pretenden este, cortar el servicio, lo que hay que hacer es la denuncia penal por el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal. Luis Arias, muchísimas gracias. No, por favor, adiós. El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, sobre los fallos para ponerle un freno justamente al tarifazo de la luz y del gas. No pagar y justamente no dejar pasar la camionetita.